cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención, atención. Se empieza el programa la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso.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 Hola, hola, damos comienzo al programa 553. Seis, 556, último programa de esta temporada. Un programa de radio musicalmente incorrecto. Muy bien. Lleno de sus versiones sonoras. Exactamente. Y con la, estamos aquí con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Hoy con la música que sugirieron los. Eh, Los oyentes y las oyentas. Eh, eh, ¿Qué? Eh, sí, así es. Eh, mm, bueno, las vías de comunicación, Lara. Podés escribirnos a otra gmail.com Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Podés dejar tu mensaje al más 54-9223-582-8700. ¿Cuántos números que sabes, Lara? Perfectamente y así lo aseveran eh, todos los eh, chicos que están acá. Eh, vamos a Hola Hola, eh, nombre y apellido por favor. De Río Gael Natsman Soria. Muy bien. Sí, cómo vas a conocer a tu propio nieto. Claro que lo reconozco, pero. Eh? Que te queda claro. A ver, Río. sí. Río, es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina, nieto idea favorita. Pero por supuestísimo, por supuestísimo. Eh, ¿Puedo decir algunas de las radios que irradian esta emisión? Algunas nada sí. más. Perfecto. La red de radios independientes próximas a Nueva York. ¿Qué huelga desde la Ciudad de México? Frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia. En Colombia también Radio Chacaruna. Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante, desde La Valle, eh, un lugar que queda al norte de Mendoza, ¿no? Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mayui, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, eh, en la ciudad de Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires. Lo podés escuchar por La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia Bueno, en la provincia de Buenos Aires está Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita En Mar del Plata, La Revuelta Y por supuesto, emitido desde Radio de la Azotea ¿Podés decir quiénes hacemos este programa, por favor? En la locución, Ligiana sí. Daú y Quique Pesoa. Y yo que soy Lara Moyano Silva, en la Operación Técnica Exactam Pablo Uso. Exactamente, bueno, eh, y agradecemos muchísimo los, los este, mensajes que recibimos. Algunos extrañados, como te vas a otra radio, dejas la radio, empezás a hacer televisión. No, no, no, no eh, tampoco son vacaciones que me tomo, eh, sino que... Empezamos un largo viaje con, eh, con Las venas siguen abiertas El documental que filmamos por Centroamérica Y es momento de mostrarlo a las comunidades donde filmamos Y a los amigos y amigas de la Ciudad de México De Guanajuato, de León, de Tlaxcala, de Puebla eh, De tantos lados de la Ciudad de México, por supuesto En Chiapas ...después iremos a Guatemala, Honduras, El Salvador... Eh, ...vamos a ir a todos lados, ¿eh? Y quizás, depende de Pablo Cala... ...que vayamos a Colombia también en este viaje... Eh, ...pero bueno, eh, con mucha alegría y... ...bueno, todo no se puede ganar todo, ¿no? Y entonces perdemos algunas emisiones de... De la otra oreja, pero uno puede recurrir al Facebook donde están. donde están los. los archivos, ¿no? de, de la otra oreja. Eh, el, el Facebook de la otra oreja, precisamente. Eh, eh, ¿Qué tenías que decir, Río? Ya empezamos con la otra oreja. Bien. Estás escuchando desde la otra oreja. La Otra Oreja Argenta Y dentro de las propuestas musicales El otro día nos quedó Nos quedó colgado Una propuesta de Leonora eh, Escuchamos Los Árboles Hola queridos amigos De La Otra Oreja Hola Edu Nachman Estamos en un día bastante particular Un poco triste eh, Porque se nos fue Norita pero por eso les quiero mandar de corazón una canción que espero que les dé tanta esperanza a mí como cuando la escribí hace muchísimos años, la en cambio la, la, la grabé hace unos 15 años y ahora eh, forma parte de nuevo de, de mi último disco, pero suena completamente diferente, así que los árboles míos, el lugar en donde van a, a poder treparse, los chicos, los chicos que que juegan en los árboles a la casita, los que que van a sobrevivir a todo esto, supongo yo, esa es mi esperanza, así que con todo el amor del mundo, los árboles míos, ahí va la canción para ustedes. Un gran abrazo del l Trío, en mi nombre, Leonora Ubel, en el de Rodrigo Agudelo, el guitarrista, y Marcelo Lupis, el percusionista y violinista del grupo nos vemos pronto espero secunde el asfalto así nacieron gigantes verdes crecieron crecieron de los árboles míos trepan Las hojas sepultaron los edificios, los chicos de la calle fabricaron nidos en las ramas nuevas de los árboles míos, treparos. escuchando desde la otra oreja la otra oreja intergaláctica en esta otra oreja intergaláctica hay muchas propuestas de pasar música de palestina no solamente María Eugenia de la Ciudad de México Cecilia desde desde Puebla hay muchos oyentes en muchos lados que proponen Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, Palestina, libre, Nigeria, depois, Palestine, oh Palestine, oh Palestine, libre, vive Palestina. Libre Palestina, o Palestina libre. Libre Palestina, o Palestina libre. Dobles como el tri No es como el vivo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo, y nuestro cultivo, y nuestro cultivo, que el mundo entero conoce. americana. Bueno, ahora que estamos transmitiendo en video, eh, no voy a, a promocionar a Zack, porque en este momento solamente tengo el pantalón de Zack, pero normalmente eh, Zack me viste, <ríe> ¿no? Este, me viste, me visto yo, pero me da la ropa, Uh, remeras, camperas, las zapatillas que estrené el otro día en Buenos Aires, zapatillas de trabajo, ¿eh? muy baratas, la mitad de precio de, de las zapatillas de marca. Bueno, eh, esa eh, la fábrica que queda aquí en Mar del Plata, ropa de trabajo, pero hay mmm, pantalones cargo eh, que a mi hijo le llevé para ejemplo del padre, ¿no? Que usa eh, los Pantalones Cargo de ZAG. SAC queda en Salta y Rawson Atiende temprano, eh Atiende de... No sé a qué hora abre Porque nunca fui Pero a las 2, 3 de la tarde cierra Una muy buena fábrica y mejor gente Salvo algunos que son de Boca Pero la mayoría son de River Así, buena gente en SAC ¿Eh? la, la recomiendo... La recomiendo fuertemente, en serio, es la ropa que yo uso. Hoy tengo un chaleco de polar y los jeans, un jean común, ¿no? Este, Pero las remeras, las camperas, las zapatillas. Y hoy me llevé una, sin querer, ¿eh? una campera finita para llevar al viaje por Centroamérica. Hermosa, azul y, y negro, como me gusta a mí, como... Como cuando jugábamos al rugby en el Universitario de Mar del Plata, ¿no? Azul y negro era. Bien, vamos, seguimos con la música. Estamos con la con la música latinoamericana, ¿no? La otra oreja latinoamericana. Y vamos a juntar esta música rioplatense. Porque por una parte eh, hará Calacana, ¿no? Una murga uruguaya de que las hay. E interpretando a su manera La marcha de la bronca La marcha de la bronca de Pedro y Pablo Sugerencia de varios oyentes Entre ellos eh, Laura Desde Buenos Aires La marcha de la bronca en esta subversión De Lacana, Cabe recordar que Mañana 19 de junio O eh, hoy Donde lo escuchen ¿no? eh, Se cumple un aniversario más del secuestro y desaparición de Luis Conti, un actor y de Gregorio Nachman, mi papá, también actor, un teatrista, un impulsor de la cultura, donde Pedro y Pablo hicieron sus sus primeros sus primeros conciertos, no no debutaron ahí, debutó su Generis, pero eh, Pedro y Pablo tuvo mucho que ver en el debut de Sui Generis. ¿Sabes quién eran los teloneros de Pedro y Pablo? El quinteto Sui Generis, que después se transformó en en dúo, ¿no? Pero bueno, este mmm, de Ahí está. La, de la, la marcha a la bronca. A la calacana por la otra oreja. Bronca satisfechos al haber comprado sus derechos bronca Bonca, cuando, se cuando se hacen moralistas se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar. Marcha, un, dos, tres. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder a borronca, de bronca, de bronca. De la marioneta universal Bronca, pues, entonces, cuando quieren Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad configurator y sin bombas bronca con los dos dedos en vez bronca que también es esperanza marcha de la bronca y de la fe. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y llegan muchos mensajes pidiendo un tema en honor a Norita Cortiñas. Y ella muchas veces, lo dijimos en el programa pasado, el anterior también... Eh, terminaba con una cantando la cigarra en la ronda de, de las Madres los jueves y seguimos cantándola. Este jueves voy a estar en Plaza de Mayo eh, cantando la cigarra, pero nos gusta muchísimo una subversión, una bulería bien de la península histérica, perdón, de la eh, península hispánica. Antonia Contreras nos canta como la cigarra por la otra oreja Me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mato tan mal y seguí cantando. me borraron tantas desaparecer a mi propio entierro fui sola y llorando es un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no he escuchando según la otra oreja Ahora seguimos Saludamos a algunos oyentes poniendo la otra oreja Leticia Leticia eh, está escuchando desde eh, Bueno, está desde, desde Santa Clara al mar eh, Ando Y... Mario Eugenia desde... Desde... Desde... Eduardo... Eh... Que decapó a... Que dice que los otros 16 los políticos han heridos injustamente, ¿no? Es una victoria partidiana a algunos. Horrible lo que está pa' pasar. No, no, Matías desde Santa Fe. Eh... sin que está pa' la lata. Eh... Que, que le regalé, no de difícil en casa de y la vemos aquí Nickaloo le dando un maso hasta que vuelvas porque vas a volver y terminar el documental verdad bueno el documental las venas siguen abiertas terminaría la segunda parte con Sudamérica no ojalá ojalá lo podamos hacer Cory que nos manda dos tangazos que algún día los vamos a pasar no las aldua ...abrazote, Nora... Eh, ...nos vamos a ver el jueves en la plaza... ...Hernán... Eh, ...abrazo Eduardo, un minuto y medio de punk rock me dice... ...y me manda un tema, pero no entra en la lista, eh... eh ...Graciela del Sudda dice... ...escuchándote, abrazo, te vamos a extrañar... ...no, no creo, eh... eh ...Rocío de Guanajuato... Ah, sí, nos vamos a abrazar antes, ¿eh? ¿eh? Raúl Piveta, un compañero de la primaria, un gran tipo que está escuchando el, el programa. Ahora es mejor, ahora es mejor porque mejor tipo porque escucha a la otra oreja. Eh, no, es mentira, ¿eh? ¿eh? Marcela y Jorge de la Resapo... ...lo escucharán... ...Lucila también de Buenos Aires... ...el Indio Vertis por supuesto... ...que dice... ...aquí estamos escuchándote... Eh, ...bueno... ...el media hora antes dice... ...ya está prendiendo la radio... ¿eh? Eh, ...Gabriel García dice... ...abrazo grande... ...Carlos Prado... ...desde Buenos Aires... ...también... Eh, ...Alejandro Rodríguez... Eh, ...Adrián Goizueta... ...el músico este de Costa Rica... Conductor de, de radio también eh, Allá estuvimos y allá volveremos a estar En San José de Costa Rica Eh, bueno eh, ¿Cómo? ¿Cómo, Río? Y bueno, así mandan los chicos Por favor, abuelito, ¿podemos ir a jugar? Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y esta semana a propósito de las injusticias de este gobierno, de la movilización que hubo, eh, en la represión que hubo de esas movilizaciones en Congreso... Eh, una clara provocación de las fuerzas represivas. Eh, bueno, eh, hubo gente, hubo periodistas muy afamados de Buenos Aires que no conocemos, uno de nombre Ari, Ari no sé cuánto, muy, muy renombrado en el progresismo eh, en Radio Escucha. Bueno, y hay varios oyentes que nos dijeron que hay varios periodistas que están diciendo unas palabras sobre la justicia que mi papá las escribió a los 19 años o sea que fue en el de eh, 49 no pasaron un par de años no y vamos a escuchar eh, parte de la película Gregorio Pornachman que está en YouTube Eh, las dos versiones, una de 19 minutos y la otra que no es tan larga de una hora eh, Gregorio Pornachman está en Youtube y lo pueden ver y ahí el colo, mi hermano el, el que me sigue eh, lee las palabras de sobre qué dijo mi papá sobre la sobre la injusticia sobre la justicia y que eh, lo encontró el colo en un papelito como señalador en un libro de teatro. Y después seguidamente vamos a escuchar una canción de Pinocho Rautín eh, que está editada con una marcha de la. De, con una. con una. con una marcha en la Plaza de Mayo y eh, Pinocho Rautín hace con la Mate Murga ¿Quién quemará las últimas banderas? Hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras, de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo, lo justo no tiene discusión. La otra oreja latinoamericana. Y se murió Pepe Guerra. Estamos perdiendo mucha gente, ¿no? Gente querida. Eh en tiempos de bajón no solamente político sino que estamos vamos a las últimas dando el presente y venceremos y ahora vamos a escuchar cuenta Daniel de Riva y este bárbaro que son era un símbolo un símbolo no no de lo que fue la la más rara ...que yo obviamente no compartiré eh tan frente amplio, ¿verdad? Ese, eh, eh, eh, acrítico de frente amplio y cerrado, pero independiente eh, una, una figura central en el Uruguay. Y me preguntas hoy, yo te diría que te tema de la guerra. Oh, quién ¿Los sueños que había querido? Que ya no nos... Ya no el lo que andaba soñando, y es que se si siguen de otras rosas, en el nombre de cosas, pero... la, mi mientras subiera la cantesía de ello, quita Como mira mi frente, no tenga gente, girita sin morar, salgo a ver, mente en la edad, tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad y mis años. De verdad, son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera Anden buscando Porque no la encontrarán Mis manos hondas que van En otras manos tirando Mi voz, la que está gritando Mi sueño, el que sigue entero Y sepan que solo muero Si ustedes van aflojando peleando viven cada compañero escuchamos y esto es para todos los que sufren de verdad escuchábamos antes a los olimareños, olimareños con Pepe Guerra, haciendo la milonga de los fusilados. Y ahora, Piquetero, de Onda Sabanera, propuesta por, por varios oyentes, ¿eh? entre ellos Graciela. Y son muchas familias que en la calle quedará. Cortaremos la ruta, la situación no vamos. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puedo estudiar? La descubierta y arte, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, nos matarán ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar Soy piquetero, soy piquetero Te solo pido un trabajo con este feo, te quiero, pampara mi familia lo que yo quiero, te quiero, porque nadie me escucha, voy a llorar, porque nadie me escucha, voy a llorar, come, come Llegan los camnumeros para también reclamar Nuestra lucha es la de Dios y la de mucha gente más Engordaremos la ruta La situación no va más ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré? Las cubiertas ya arden y nadie se pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, el pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este poder pam para mi familia es lo que io quiero se pite porque nadie escucha mollantate se pite So pido travacole de este pueblo. se pite Pam para mi familia es lo que yo quiero se piguete porque nadie me escucha mollanto Se me ocurre, ya que estamos en Willy Sipantu, Año Nuevo Mapuche, la canción de Violeta Parra, El Guillatum. Eso nos propone Cecilia Salguero desde Neuquén y refrendado por Nelly desde Chile. Ahí está la Violeta, por lo otro leja. con ya que el guía la lluvia que cae y vuelve a caer los indios la miran sin hallar qué hacer se arrancan el pelo se rompen los pies porque las cosechas se van a perder se De gritar, eh, Lara, me enojo, me enojo yo, ¿eh? No. Sí, sí, me enojo. Eh, hay otra manera de decirlo, ¿no? Se termina este programa. Bien, bueno, sigo sí, un poquito enojada vos también, pero si sí, se termina este programa y convocamos mañana 19 de junio, miércoles, a las 3 de la tarde. Vamos a hacer un, un sencillo homenaje... A Gregorio Nachman y a Luis Conti, el Día del Teatro Malplatense en honor a ellos. Eh, esperamos a todos los marplatenses que, que estén y a, los, y a los que vengan a Mar del Plata, ¿no? A las 3 de la tarde, en Rivadavia, casi Santa Fe, 23.80 de Rivadavia, entre Santa Fe y Corrientes. Bueno, y tenemos más mensajes de Ana Mesa desde Santa Cruz. Hermosa la selección de música. Gracias, Edu, por este programa colectivo. Un abrazo fuerte. Bueno, Cristina de Capoma dice, Alperovich preso de detención preventiva hasta que llegue a la corte. Esta fue la primera instancia, ¿no? 16 años le dieron. Pachi Gorricho dice, me gusta la subversión de la marcha de la bronca. Feliz Huetripantu Pantu y hasta la vuelta. Eh, bueno, muchas gracias. Eh, Graciela dice, gracias por el tema, Eduardo. Te decimos, mi compañero y yo, esperamos pronto, liberen a los cuatro compañeros por luchar contra la ley bases. Claro que sí. Eh, bueno, el Indio Vertis dice, Mañún, gracias por haberte de acordarte de nosotros por este... Yilstum, basta de música piquetera que pide el Estado para ser más esclavo. Así es. Eh, bueno, y vamos a una subversión, pero primero escuchamos al Che... entenderla y ir haciéndola, construyéndola, fortificándola. De unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. Y agradecemos muchísimo a Pablo Guso en la conducción psicotécnica de este programa en los últimos tiempos. Agradecemos a toda la gente de, de Radio de los OT, las radios que remiten este programa. Y ahí está Radio Barrio Nuevo, cantándonos. Hasta siempre. El evento, ¿sí? Siempre. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, te llevará. Y como Norita nos dice, venceremos. hija